Eh, vamos a charlar unos minutos con Juan Ayelo. Él es licenciado en Administración de Empresa, pero sobre todo integrante del Centro de Economía Política Argentina, de CEPA. Eh, Juan Pablo Cucharini y Julio Santarelli, te saludan. Buen día. Hola, Pablo. Hola, Julio. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. Eh, Juan, eh, han hecho un informe ahí en CEPA eh, sobre cómo está afectando la crisis en los hábitos de consumo de todos y todas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos podés contar de... De este informe. Así es, es un informe, eh, digamos, es un informe que surge a partir de una encuesta, ¿sí? que el CEPA, el Centro de Economía y Política Argentina, en conjunto con el Instituto de Proyección Ciudadana, realizamos eh, entre los días 3 y 28 de septiembre, en el, comprendiendo el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, Capital Federal más eh, los primeros cordones del conurbano, con una muestra de. 552 casos, más allá de, como te decía, que está realizada en el área metropolitana de Buenos Aires, creo que los datos pueden ser extrapolables tranquilamente a, a, al resto de, de la sociedad, digo, por, por el marco en el cual se dan, en el marco justamente de, de, de esta crisis con pérdida de empleo, con pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores registrados y también de aquellos que no están registrados o aquellos que están eh, subocupados en fin, con todo lo que está pasando. ¿Cómo cuidamos el dinero sería eh, cuando vemos en qué, en qué gastamos eh, la plata que tenemos? Sí, más cosa? bien sería cómo lo redistribuimos más ah. que cómo lo cuidamos. Porque, ah. a ver, lo que nosotros tratamos de ver es cómo cambian justamente los hábitos de consumo. Digo, cuán, eh, en qué uno se restringe, en qué uno hacia, uno, hacia dónde uno redirige. Ah. Te doy algunos, algunos ejemplos que, que han surgido ¿no? de, de la encuesta. A ver. Nosotros A ver, para que de, de quedar claro, nosotros medimos, el, la, la pregunta es, por ejemplo, ¿disminuiste el consumo de lácteos? ¿sí? Y el 34% de los encuestados nos dijeron que sí, que disminuyó su consumo de lácteos. No te, eh, eh, quiero aclarar esto para, para, para, justamente para, para no confundir. No es que la gente disminuyó el 34% la cantidad que consume, sino que nosotros le preguntamos a... Por ejemplo, 10 personas, y de 10 personas, 3 redujeron su consumo. Ah. Queda, ¿Queda claro? Sí, sí, sí, clarísimo. Bueno, entonces, el 34% de los participantes de la encuesta redujo su consumo en lácteos. El 54% redujo su consumo en carnes. 63% frutas y verduras. 44% gaseosas, jugos y sodas. Y 69% en esparcimiento. También eh, llama mucho la atención que un 23% de aquellas personas a las cuales le consultamos nos dicen que han reducido su consumo de medicamentos. Que si bien es el rubro que menos defiende, mm. es, es alarmante que el 23% te diga, y yo estoy consumiendo menos medicamentos, ¿no? Sí. Sí, eh, Juan, ¿esta es la primera vez que hacen una cosa así o, o, se, o se puede comparar con, con, con otra, en, en otra oportunidad Pero, que hayan hecho? Particularmente nosotros es la primera vez que hacemos ah. un estudio de, de este tipo eh, uh -huh. por ejemplo cuando vamos a los rubros más afectados eh, obviamente es el de recreación con un 69%, o sea un 69% de los encuestados redujo Tu, eh, el dinero que, de, que eh, destina a recreación, no sé, una salida, comer afuera, cine. Obviamente uno siempre trata de, de ir cortando por lo menos indispensable. Yo sí. particularmente sí. también estoy reduciendo eh, mis, mis gastos en el rubro de, de recreación y eh, cuando, vamos el análisis, cuando hacemos el mismo análisis por nivel socioeconómico, se sale a luz que los sectores bajos y medios son los que disminuyeron ya sus consumos en el rubro alimentos, o sea, eso te da la pauta de que hay otros rubros en los cuales ya no los tienen en cuenta, básicamente, por ejemplo, recreación, ¿no? Uh -huh. En cambio, los sectores altos, el, lo que observamos es el, que el descenso más marcado está justamente en recreación. Y hay algunos, como gaseosas, jugos, que fueron eh, disminuidos por todos los sectores socioeconómicos. Claro. Te iba a consultar eh, ¿qué, qué cantidad fue la, de qué cantidad fue la la muestra eh, recién contabas de los distintos lugares socioeconómicos eh, nada eh, respecto en qué en qué zonas bien marcadas de allí bien. de las de, de Buenos Aires fue la encuesta bien a ver eh, la muestra fue de 552 casos efectivos sí la ponderación de la encuesta eh, se utilizó, o sea, cuando vos ponderás, ponderás por sexo, edad, nivel socioeconómico y localidad, y se hizo según los parámetros del último censo nacional, o sea, para darle obviamente el rigor que, que merece. Eh, el 80% de las encuestas fueron hechas de manera virtual y el 20% en la vía pública, con puntos de muestra en Constitución, Retiro y Liniers eh, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ah. Está bien. Eh, eh, lo que en la más... parte presencial, ¿no? la parte, obviamente la parte virtual es la que le da el carácter más amplio del área metropolitana de Buenos Aires. Claro. Eh, Juan, ¿qué, ¿qué fue lo que más te, te llamó la atención de, de, de, de cómo se redujo el consumo de, de qué, por ejemplo? a vos. No, a mí posible. particularmente me llamó mucho la atención el 23% en medicamentos, mm. eh, honestamente me llamó mucho la atención. También cuando uno empieza a ver cómo van cambiando los comportamientos, y ¿sí? en los sectores medios, por ejemplo, eh, notamos que hay un es el sector que más eh, redujo su consumo de combustibles, mm. lo cual cuando haces una lectura de eso es que te estás volcando en, al yo me imagino que uno de los pocos gustos que hasta algún momento se daba a algunos sectores de la clase media es, bueno, me voy al trabajo un poco más cómodo en auto sí. Pero no estamos hablando de nada, nada muy loco, no. entonces me, eh, ese consumo en combustibles de las clases medias, esa reducción del consumo, perdón, de combustibles en las clases medias, eh, creo que muestra que eh, que digo es, es un, algo menos un gusto menos, eh, por así decirlo ¿no? Eh, en el cual va, va variando el El, el, el hábito del consumo, digo, dejo de ir en el auto, obviamente, por lo caro que está el combustible. De hecho, sí. este fin de semana aumentó en las distintas bocas de expendio, un 2% en ipf un 5% en Acción. Eh, digo, deja eso de lado para volcarse al transporte público, que también digamos que viene en aumento constante, ¿no? Claro. Y, y esta encuesta fue eh, septiembre, dijiste. Sí, fue hecha... Eh, entre el 3 y el 28 de septiembre. Eh, ¿El panorama no sé si se va a empeorar o, o cuáles son las expectativas que hay? Digo, teniendo en cuenta que la, ah. la inflación sigue creciendo. Sí, a ver, obviamente, va a haber eh, los precios hacia futuro. La, eh, a ver, hace poco nos habíamos comunicado cuando cuando teníamos la, la última inflación que sí. se conoce, que fue la del 6,5%, digo, y hacia adelante, yo no creo que los niveles... O sea, a ver, siempre parto de este análisis yo. Independientemente de que la inflación empiece a ceder de cara hacia fin de año, eh, algunas consultoras hablan de un 5% para, para la, la de octubre, todavía no se conoce la oficial de, del INDEC, en breve se va a estar conociendo, digo, hacia adelante queda... Eh, aumentos de tarifas de gas y electricidad, los aumentos de la nafta, que los aumentos del combustible te repercuten en todos los rubros porque muchos se transportan obviamente, digo, el costo logístico sube de la mano del, del costo de, de los combustibles y ni hablar del de aumento de, de la tasa de interés que hace que el, el costo de fondearse de las empresas sea cada vez mayor, digo, en definitiva eh, hacia futuro la, la situación no creo que cambie mucho, más allá de que tal vez pasemos de un 6,5 a un 5 a un 4, y la realidad es la siguiente, digo, la mayoría de, de los ciudadanos de a pie han perdido poder adquisitivo, eh, de hecho la, del, la semana pasada salió en algunos números de, del INDEC que el, la caída del salario real interanual en, en agosto para los trabajadores del sector privado, del sector registrado es del 7,9% y del 9,9% para los del sector público, digo, para pasar un poco el limpio. La realidad es que, hacia fin de año, cualquier trabajador, tal vez sacando algunos puntuales como bancarios que acaba de cerrar una nueva actualización, camioneros, van a haber perdido todos poder adquisitivo. Claro, sí, sí, sí, clarito. Eh, bien, Juan, eh, no sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, bueno, básicamente, para si querés, para terminar de redondear, te tiro un dato de de la CAME, que, o sea, vos fíjate cómo todo conduce hacia, o sea, hacia, hacia lo mismo, estamos hablando de que baja de, del salario, de cómo repercuten los cambios de hábitos y cómo también, por ejemplo, la CAME, la, CAME eh, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, sacó, que hace constantemente, mes a mes, un relevamiento de las ventas en, en los comercios PYME, cayeron un 9,4 interanual en octubre, o sea, comparando con octubre del año pasado, y ya van 10 meses consecutivos de caída, digo, fíjate como todos los números, lamentablemente confluyen eh, tienen una lógica, ¿no? digamos, eh, se acompañan mutuamente lamentablemente. Sí, sí, sí, si le sacás poder adquisitivo a la gente, van a caer las ventas de todos los rubros, es así por supuesto, eh, clarito por supuesto. Eh, es algo que, que, bueno, que está hecho a propósito eh, este, el gobierno nacional ha tomado esa decisión y esa política eh, gracias, Juan. Por favor, gracias a ustedes, Pablo Julio. El placer de hablar constantemente con, con Radio Carmes. Y bueno, hasta la próxima. Bien, eh, muchas gracias eh, por este contacto. La palabra de Juan Aielo. Eh, él es licenciado en Administración de Empresas e integrante eh, del Centro de Economía Política.